Su noticiero 37 grados se encuentra con el doctor Arley Beltrán Díaz, el nuevo alcalde del municipio de Villarrica. Alcalde, háblenos de esta situación, cómo han recibido ustedes los municipios sin presupuesto, con el clima, en contra del fica todas estas actividades, como le ayudan estos primeros 30 días de mandato, alcalde? Bueno, muy buenos días. Eh, pues realmente en estos momentos eh, estamos en el proceso de organizar nuestra parte administrativa de continuar con los procesos a beneficio de la comunidad y pues lo que tiene que ver con el fenómeno del niño pues nos ha afectado bastante en la parte agropecuaria en cuanto a cultivos, en cuanto no hemos podido sembrar nos hemos visto afectados también con el racionamiento hídrico para la parte de, del casco urbano pero también satisfactoriamente ya regresaron las rutas escolares y desde el primero de febrero y los niños están yendo ya al colegio en busco Bueno, alcalde, eh, ¿qué, ¿qué problemáticas o qué le pudiéramos pedir en este momento a, al gobierno departamental, al gobierno nacional, como prioridad importante que se que urge urgen Villarrica, referente a los diferentes eh, situaciones que se vive hoy en todo Colombia? Bueno, que teniendo en cuenta lo que los resultados que arruyen los estudios técnicos de la falla geológica eh, o lo que determine este estudio, pues que se mire de una vez las soluciones porque Villarrica carece de alcantarillado, Villarrica carece de, de vías de acceso en buen estado, las vías terciarias están totalmente deterioradas y en este momento para buscar la sostenibilidad que es lo que se requiere a nivel nacional y mundial, eh, pues requerimos el apoyo del gobierno nacional para lo que tiene que ver con apoyo al sector agropecuario. Alcalde, hablando del sector agropecuario, eh, las asociaciones campesinas que pide la Secretaría de Agricultura, ¿cómo está el municipio en cuanto a asociaciones campesinas para presentar proyecto ante la Secretaría de Agricultura del el Ministerio de Agricultura? Bueno, en este momento hay algunas asociaciones conformadas se van a fortalecer unas nuevas, porque igualmente y se va a apoyar por parte de la Administración Municipal con el apoyo en convenio con el Banco Agrario, con la Garantía Complementaria y el Plan Colombia Siembra. Alcalde, ¿cuál es la invitación y cómo tiene que hacer algún campesino que no esté incluida en estas sesiones para llegar a, a su alcaldía y poder pertenecer a ellas? pero bueno, igualmente orientarse por parte de la Junta de Dirección Comunal o en la misma administración municipal, eh, donde le estamos eh, dando toda la capacitación, orientándolos de la misma forma para que se organicen eh, en forma asociativa y de esta forma vean que se pueden obtener mejores beneficios. Ministro, alcalde, desearlo feliz. Éxito en este segundo mes del año y que las cosas mejoren para Villarrica. A ustedes muchísimas gracias. Igualmente ahí seguimos trabajando e invitando a la comunidad que nos siga apoyando en todos los proyectos y procesos que se inicien en este municipio para nuestro bienestar.